Soy Antonio Parraguerroa, presidente regional de los funcionarios municipales Región de los Ríos, así que quedo a su entera disposición, don Carlos. Bueno, don Antonio, coméntenos un poco de la reunión que sostuvieron hoy día con el senador Alfonso Durresti en las materias principalmente relacionadas con, con las demandas que están haciendo los funcionarios municipales y el proyecto de ley que hoy día está en comisión mixta. Coméntenos un poco eso. Mira, primero que nada eh, queremos nosotros valorar, el, el por fin nos juntaba con el senador, donde les pusimos... Algunos temas que son de cierta relevancia y tienen muy, muy bastante importancia para los trabajadores, como el tema de la ley de retiro, el bienestar social, el asunto del estatuto administrativo, el incremento provisional. El senador creo que acogió bastante inclusive nos dejó una instancia de poder sostener una reunión en el breve de tiempo, pero ya la reunión de trabajo, no es cierto, nos tiempo más acotado, podamos ir viendo cómo cómo está la situación, él, él hace su exposición frente a los famosos bonos que no, no, no representan el, el, el, fielmente lo que hay, creo que lo mejor, lo, lo mejor de todo es ver cómo también mañana logramos tener una ley de retiro que tenga mayor incremento al sueldo, ¿no es cierto?, versus estos famosos bonos. Pero... Usted como dirigente también manifestaba su molestia por, eh, por no haber, eh, en este caso la autoridad el senador, no lo recibido en el momento en que ustedes pidieron, eh, lo manifestaba y lo reiteró varias veces. Mira, eh, efectivamente, Carlos, creo que uno de, de repente, más allá no es cierto de que tengamos la cercanía de, ideológica, pero yo tengo que ser primero consecuente conmigo mismo. Y yo tenía un mandato del directorio y que fue ratificado en reglas anteriores, por lo tanto yo lo tuve que expresar, por más que pueda sonar algo. Yo sé que él se sintió en un momento muy, bastante incómodo, molesto, pero yo no podía dejar de, de expresar ¿no cierto? lo que habíamos nosotros acordado. Eh, y creo que las autoridades, cuando uno se las plantea con respeto y con altura, Creo que es un derecho, o sea, como deber ciudadano, yo puedo decirle entonces al senador, senador, sabe que estamos molestos porque hay una ley de lobby, hay una ley de transparencia y ustedes todo el tiempo nos han eh, ido dilatando eh, por distintas situaciones. Y eh, mira, yo creo que había que hacerlo, creo que era la instancia, era el momento, no es pos-reunión o a la salida que uno diga a mí, no, no, por lo tanto... Yo creo que cumplir nada más que eso, o sea, cumplir lo que el mandato está establecido y no, y no era otra cosa... ¿Es una constante hoy día de las autoridades y de la, eh, de la gente de gobierno en esta situación de gestión que están haciendo ustedes? Mira, yo me atrevería decir que sí. Eh, no sé la verdad cosa cuál es el problema, porque tú lo ves desde los alcaldes, los concejales, los parlamentarios, sean diputados, senadores y también autoridades de gobierno. Creo que es hoy día una acción, una política a seguir... Y pareciera que da la sensación que me converso con aquellos que están más cercanos, con los, que estoy, con los que me aplauden lo que yo estoy haciendo, pero con aquellos que de repente nos transformamos en ser un, un, una persona crítica frente a una materia que o aporta o, o, o, o devela alguna situación, eh, pareciera que no son bien tomados. Entonces, eh, es bastante penoso, sobre todo, uno que es parte de este, de, esta, de este gobierno, que es parte de esta nueva mayoría, eh, tenga que ver otro yo fíjate que yo llegaba a la triste conclusión que la gente de la nueva mayoría y en partida la gente de socialististas son muy buenos políticos muy buenos políticos pero son muy malos administradores eso eh, me, me, me lo ha demostrado el tiempo por lo tanto eh, eh, con esto lo no, que no, no estoy descalificando pero solamente es una contratación de hecho no estoy emitiendo juicios vaóricos pero por lo tanto yo creo que sí fíjate que es una contaría de los alcalde la alcaldesa Actúan a su estilo, sin miramiento de nada Ellos son dueños de... Ellos como yo le llamo la soledad del poder Ellos son dueños en su comuna Y bueno, y tienen 400, 500 funcionarios que dependen de ellos Por lo tanto, dan lo mismo si es de contrata, de planta Porque también lo de planta hoy día hay ciertas persecuciones O sea, no se le no se le va a echar mañana Pero pero está propuesto a que se le hagan sumario Y eso en algún minuto se destituye O sea, eso es lo que yo veo que hoy día hay una crisis valórica, laboral en, la, en, la, en las instituciones donde uno se desarrolla. Antonio, eh, ¿satisfecho con la reunión con el senador en definitiva? Mira, yo creo que quedar satisfecho, creo que... No, yo la verdad es que espero más. Eh, creo que hay que recoger lo que él dijo. Yo quiero trabajar en comisión de trabajo, entonces yo creo que ahí entonces ver al senador activo, participativo, inclusivo. Me dio tarea yo diría, entonces me encanta, porque yo creo que los ante la adversidad, ante los desafíos, pues no, porque después no bueno, nos vamos a lo que va a sacar lo que después nos quedamos nada más que en la gran denuncia, siempre criticando. Yo creo que entonces hay que poner materia en el tapete y decirle senador, estos son los temas que nos parece, este es nuestro planteamiento, esta es nuestra mirada, nuestra visión. La comparte, no la comparte, dónde estamos de acuerdo, dónde estoy? eso yo creo que ¿Satisfecho? Mira, satisfecho no. Yo creo que me quedé tranquilo al menos porque tuve que expresar a nivel de toda la, la federación. Eh, pudieron hablar también los encargados de la directora nacional, de Minerva Silva, puedo, puedo hablar la primera directora, doña Claudia Vázquez, y que de alguna u otra manera, ¿no es cierto?, les Hicimos también ver algunas situaciones concretas de, y particularmente de, de, de los trabajadores municipales como son eh, Mariquina y Paillaco, ¿no es cierto?, toda esta persecución. Así que... Yo me voy nada más que tranquilo, más que satisfecho. Sí, creo que el almuerzo no, no, no fue tanto.